Hasta las 4, prohibido amanecer. En AN750. A ver, siempre decimos dos cosas cada vez que tenemos un artista en esta mesa de trabajo. Que hay que conocerlo debajo del escenario para saber en profundidad qué es lo que pasa arriba y después, eh, en función de lo que diga el número de tu DNI, vos sabrás si... Estos sonidos, estos eh, pensamientos, recuerdos, sueños, palabras, te llevan a descubrir si vos no conocías al personaje o a recordar si vos, si vos lo tenías. Así que yo voy a iniciar este diálogo con una pregunta fuerte, quizás sin concesiones. Vamos a arrancar duros para poder conocer a, a este señor en forma mucho más profunda. ¿Nos puede contar qué hacía usted? ¿Dónde estaba usted el 4 de noviembre de 1967? El 4 de noviembre de 1967, bueno, seguramente estaba festejando, ¿no? Estaba festejando el primer campeonato mundial, se me ocurre. Muy bien. ¿Qué con, con Con mi viejo dando claro. saltos. Y seis años tenía. Seis seis años. Seis años. Estás escuchando a Gustavo Mossi. Gustavo, gracias por, por venir, gracias por... Por esta charla que, como te decía, fuera de micrófono Intenta abrir las fronteras del espacio radial Y poder conocer a, al artista mucho más ¿Y por qué arranqué con Racing? Porque yo creo que todas tus pasiones están volcadas en tu música uh -huh. ¿no? sí. este, La música del Río de la Plata El Río uh -huh. de la Plata como enorme puerta de, de, de sonidos este, De la negritud africana, del uh -huh. candombe, uh -huh. del tango, de la milonga Y eso es... A ver, si uno le suma a eso, la cosa porteña es el empedrado, el fútbol, los amigos, qué sé yo, tantas cosas. Pero el fútbol tiene un lugar este, sí. fundamental hasta en tu discografía. Así es, así es. Me imagino que te referís a, al disco de la Cadés, ese sí, disco que, que produjimos este, en la época en que Racing estaba presentándose a la quiebra sí. y que lo, lo hicimos a beneficio de las inferiores este en un momento realmente álgido, en un momento sí, muy claro. complicado del club. Cuando los hinchas eh, fueron a poner el pecho para que la sede de Villa del Parque no se remate Exactamente. y tantas cosas y apareció la solidaridad de muchísimos hinchas notables de Racing Artistas como el caso de Laia Blasque que compuso un tema especialmente claro. Chico Novarro que escribió también un tema Rubén para Juárez. este disco Rubén Juárez que adaptó Se Juega para claro. grabarlo aquí Leopoldo Federico, Atillo Stampone, este desde todas estas grandes figuras del tango hasta Andrés Jiménez de Animal o Person de los ratones claro. Es decir, la idea era justamente en el disco, este, bajo ese paraguas, contener a toda esa hinchada de diferentes sí. generaciones, que incluía a Ulises Dumona, Sergio Renan, y que todos ellos participaron escribiendo especialmente. Guillermo Fernández, por ejemplo, cantó un tema, un bolero, que hicimos con Letras de las Banderas, este, y que acompañó Navarro, este Jorge Navarro, claro. el gran pianista sí, claro. de jazz. Así que eh, empezamos haciendo esto casi como un juego Y por la coyuntura, por el momento en que estaba el club Por lo que estaba sucediendo, que era tremendo Explotó y en el estudio de grabación De golpe teníamos cantando a Andino al lado de este, a Mirta Legrán me llamó para el programa el otro día este, bueno, y, y la KD, que es el tema que abre El tema que compuse sí. para, para, para abrir el disco Sonó después en la voz del estadio de Racing Lo que para mí fue una especie de realización personal No, claro, lo no ya está Ya, ya estabas hecho, listo, ya, ya está. Lo que venga después es, <risa> es pura yapa. Pero además con Racing como una especie de, a ver, casi un, una metáfora de la Argentina, ¿no? Y sí. Con y ese sí. Racing sí, que... Sí. A ver, con el Racing del descenso a principios de la década del 80... Uh -huh. ...el Racing que eh, termina cediendo todo su equipo a un club mendocino... Este, ...antes de que llegue otra vez el tiempo de primera... ...el Racing que ofrece sus instalaciones para un depósito de papas... ...las sí, cosas sí, que sí. le pasaron a Racing... ...y al la pastor <risa> ...las cosas que le pasaron a Racing y al hincha de Racing... ...son una postal de la Argentina... ...porque además uno lo observa desde afuera y dice... En, esos, en esas décadas interminables, sin campeonato, nunca se multiplicaron tantos hinchas de Racing ah, no, como en el no, no, no, tiempo de la desgracia. Tal, y tal, eso tal. habla de lo que significa para nosotros el fútbol. Ahí está, ahí está todo. Sí, sí, sí. No, no, no, no se siempre falta nada más. La la, la la tribuna, la cancha de Racing siempre fue una fiesta, realmente. Sí, claro, es Una sí. cosa este, impresionante. Bueno, mira por sí. dónde entramos. Mira sí. por dónde vamos a llegar a tu música. Entramos por la ventana, pero ahora vamos a entrar por... Por la puerta grande, porque más allá de que venís de una carrera finales de los 70, principios de los 80... ¿eh? Con, con mía ¿no es cierto? Claro. Con músicos independientes ah, asociados. Sí, una, un grupo que yo admiraba y iba a escuchar cuando estaba en el, secu en el colegio secundario. Eh, y que empecé a integrar cuando Lito Vitale un día me, me propuso eh, sumarme al coro, después terminé tocando guitarra y después formando parte de este grupo que era un digamos realmente atípico en ese momento, Totalmente. en plena dictadura. Totalmente. Éramos 20, este, girando por, por el país... Este, en, en formato cooperativo. En formato cooperativo, sí, claro. se hacían los discos allí, este, no, no existía el mail, pero había un mailing hecho en, este, en tarjetas, sí. se le enviaba a, por correo postal a, a quienes habían dejado sus datos, las últimas noticias. Sí. Eh, era un trabajo realmente a contrapelo totalmente este, de, de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y para mí fue una especie de escuela, un lugar de formación, sí, claro. ¿no? porque... Eh, musical enseñó. y personal también exacto, supone, ¿no? exacto. Desde, desde lo musical porque bueno eh no había no, no no no se hacían concesiones se hacía la música que que, sí. que teníamos ganas y había muchos grupos había también una gran diversidad dentro uh -huh. de, porque estaban desde los grupos de rock sinfónico de lito Vitale hasta lo de Alberto Muñoz uh -huh. este con Liliana Vitale Verónica Condomí este grandes compositores como Daniel Curto o el Nono Belvis tipos con los que yo aprendí muchísimo y como vos decís yo aprendí este, desde lo musical eh, ahí empecé a dar clases en ese momento y y también desde bueno una actitud en relación a lo que uno hace de que si no existe el público hay que inventarlo hay que ir a buscarlo eh, y no no quedarse ¿Y en ese momento eh, en, y, sí, y sí en ese en momento? momento y la casa del hito en Villa como una especie de ...de eje, ¿no?, Exacto, de, de escenario... ...de, de todo eso que se cocinaba a fuego lento... ...sí, aparte lo que pasaba por allí era increíble... ...yo me acuerdo en esa casa haber estado... ...el día que volvió Miguel Abuelo a, claro. a Buenos Aires... ...haber estado cuando Gismonti vino a tocar... Este, ...y que se encontró ahí con Dino Salusi... ...en una zapada interminable... Este, ...Hermeto Pascual que venía también a, a, a tocar... Eh, bueno, un, un, un espacio ¿no? y bueno, cuando hice la colimba en el, en el 80, yo me acuerdo que me escapaba de, claro. de la colimba, me escapaba ahí estaba en el regimiento 3, me escapaba por la, en la tablada, me escapaba por el camino de cintura para ir a tocar con, con Mía, me acuerdo una vez me tomé, no, no sé que me tomé que micro ahí en el camino de cintura y me fui a La Plata, estaba petinato claro. este, con nosotros, y después volví a la madrugada por el mismo lugar donde había salido volvía este, al regimiento pero como vos decís, eh, había una una pasión ahí por lo que se hacía y era un lugar de pertenencia muy fuerte. Sí, en un momento donde la donde la pasión estaba prohibida. Ah, ¿No? Es, Gustavo Momo está con nosotros, está presentando su nuevo trabajo discográfico, Estuario. Ya te lo presentamos a través de su palabra y ahora te lo presentamos a través de sus sonidos. Hay un dato que es ineludible en tu música y lo decíamos antes, tiene que ver con los ritmos de, del Río de la Plata que, a ver, son los ritmos que entran por el puerto que llegan desde África este, la guitarra que es la que llega desde España y que encima es herencia este, de la civilización árabe de cuatro siglos, de, de, de la cultura árabe allí toda esa mezcolanza entra en la licuadora y conforma un ritmo rioplatense que tiene varias aristas, todas con una personalidad muy fuerte, pero se puede hablar de un sonido Río de la Plata. Sí, sin duda, un sonido de Río de la Plata que, que bueno, está, tiene que ver con todos estos géneros que vos mencionabas, con la milonga, el candombe, el tango. Eh, en este disco yo creo que hay una especie de síntesis en relación a los otros discos míos. Eh, de alguna manera cierran a un tríptico con Los ojos de la noche y Matiné, y por otro lado este, se me abre un sonido orquestal eh, diferente a los discos anteriores en el que aparece una orquesta típica, una conformación como de, de orquesta tradicional de tango, de uh -huh. cuatro violines, bandoneón, este, contrabajo, piano, guitarra, este, y eh, a la que se suman algunos instrumentos invitados. La uh -huh. percusión en primer lugar, y acá está Facundo Guevara, este, como un viejo compañero de ruta que, que viene tocando conmigo hace mucho, con el que giramos durante muchísimos años por Europa y, este, y que me acompañó en todos los discos eh y e invitados como por ejemplo Hugo Pierre en Clarinete un clarinetista este fabuloso, este yacero, músico clásico, una formación internacional. Y también le agrega un condimento tanguero de la década del 20 y el, el de clarinete Hugo, aparece, sí. la flauta traversa y, y el clarinete son los vientos de, de ese momento. De, de, de la Guardia Vieja. Claro, la Guardia Vieja. sí, señor. Eh, y bueno, y este, este, este disco de alguna manera hace, yo creo, una especie de síntesis y, y propone para mí como un nuevo camino a partir del de, de crecimiento de esta orquesta matiné, que es la que está est en, en este disco, formada por distintos instrumentistas, instrumentistas a los que yo admiro mucho, este, gente este, que cada uno que tiene su propio lenguaje y sus propios proyectos y que marcan también en este momento tendencia dentro de la música del Río de la Plata y que bueno, forman parte de este disco. Eh, eh, Participando a partir de la escritura mía Que es, es, trata siempre de dejar un espacio para esos intérpretes Trata siempre de dejar este, una sensación de, de improvisación este, eh, Digamos, con un grado de obsesión también muy grande Porque todo lo que está ahí está rigurosamente escrito ¿sí? sí, Recién estábamos hablando fuera de micrófono este, Sobre esa... A ver, podríamos decir hasta casi mágica década del 70 Frente a toda la la oscuridad que tenía el país en materia musical, en materia de, de rock nacional. Y dentro de ese contexto, eh, y esto tiene que ver con, con, con una definición de, de orquesta típica que, a la que vamos a llegar, aparece Generación Cero de Medero, ¿no? Y uno lo escuchaba y te rompía la cabeza sí. y decía, qué bárbaro esa música para arriba en cordientes hicieron cosas así. increíbles ¿no? mira el sonido que este tipo está arrancando la ese bandoneón y no era casual que la línea de bandoneones de finales de la década del 60 de Pugliese, todas uh -huh. tuvieron alguna intervención con, uh -huh. con el rock nacional, Binelli uh -huh. sí. Mussolini eh, claro. entonces él no podía este, ser la excepción, es más profundizó la historia y creó Generación Cero, y alguna vez lo escucho para mi sorpresa Decir que después del primer disco, el segundo, deja de tocar cinco años. Y que no sabía, y se dedicó a enseñar. Uh -huh. Y no sabía qué pasaba, no sabía qué pasaba, no sabía qué pasaba, hasta que un día dice, me falta la orquesta típica. Sí. Y entonces empieza a enseñar, no recuerdo si era en, en Avellaneda, uh -huh. y empieza a armar, porque no podía hacerlo de otra manera, una orquesta típica con estudiantes, con alumnos. Y cuando la tuvo dijo, ahora La pregunta es, a vos que venís de otro lugar, ¿qué te da esa formación que parece, no sé, tiene algo, tiene duendes a la hora del armado de, de la música ciudadana? Bueno, es una, es una formación muy noble, una formación muy noble y por otro lado hay que conocerla bien para hacerla sonar, porque no es simple hacer sonar una formación que tiene una, can una cantidad de cuerdas eh chica en relación al sonido del bandoneón, por ejemplo, sure. está bien que, la que el grupo que yo uso tiene un, un bandoneón solista, pero la, la orquesta tradicional, la orquesta típica, tiene tres bandoneones contra cuatro violines y entonces este, quienes escriben para orquesta típica tienen que tener una gran, eh, un gran virtuosismo para, para lograr hacerla sonar equilibradamente. Ahora, es fantástico esto que vos comentabas de, de Medeiros y esta vuelta, esta necesidad de, de, de ir para Exacto. atrás para poder encontrar nuevamente su sonido. Sí, decir, de, de, de mirar a, la, a su derecha y a la izquierda y, y que haya otro abandoneón y sentir, sentirse envuelto por el sonido de los violines, del piano. Exacto. Aparte de que había estado tan influenciado por Piazzolla y que tenía un sonido muy piazoleano en un momento. Sí, este, sí, bueno, sí. Y, y este proceso me parece que es un proceso que hizo muchísima gente, muchísimos músicos, el poder reconocer la enorme diversidad y riqueza de los géneros eh, de, de, de las décadas doradas, para poder a partir de ahí, de ese conocimiento, encontrar un, un, un sonido propio. Y quizás en este disco, este, bueno, la presencia de... De la orquesta típica con nombre de Piana, por ejemplo, este, se, yo creo que marca este, un poco como una influencia, ¿no es cierto?, como uh -huh. un punto de partida para alguno de los temas. Es una orquesta... ...típica, tradicional, a la que se suma una cuerda de tambores... Eh, y, ...y esa cuerda de tambores tiene que poder integrarse al grupo, digamos... ...al, al, al, al balance de, de, del contrabajo, de la mano izquierda del piano... ...ir encontrando su, su, su lugar y, este, y acá en estos temas que yo hago... ...en realidad lo que sucede es que no son necesariamente tangos... ...sino que son digamos, están atravesados por la milonga y la milonga por momentos con una sonida gaúya, claro. como esto que escuchábamos recién en el, el estuario el tema que estamos escuchando recién eh... Así que a mí me resulta apasionante la posibilidad de trabajar con ese material, con la orquesta típica, poder eh, tratar de ampliar las fronteras de, de, de, de, de la sonoridad de esa formación que está tan internalizada, que está tan adentro nuestro, que forma parte de, de, de, de nuestra cultura. Sí, ¿eh? claro. Bueno, quienes hayan vivido la década de oro, del 40 o del 50, convivieron con los bailes de los jueves, de los sábados, de los domingos y encima con la radio que implicaba tener la posibilidad de tenerlos en vivo los siete días de la semana. Por lo tanto, la formación de la orquesta típica, que después, yo creo que por un problema de costos, más que por un problema de que el sonido se fue muriendo, fue desapareciendo, pero estamos volviendo, esto es algo que uno observa, este, por lo menos en los últimos cinco, seis, siete años, a, a las fuentes. Uh -huh. Estamos recuperando el sonido de, de la típica, y eso es ver, realmente sí. es maravilloso, absolutamente maravilloso. Uh -huh. Se si había nada Se había fumado Sí, sí, había una cantidad de orquestas impresionantes Y aparte oh. con color diferente Y con abordajes totalmente distintos Y además con esa cosa tan especial De que vos no encontrabas Diferencia entre el disco y el vivo Los sí, tipos exacto. tocaban de una manera Con una rigurosidad En el baile uh -huh. o en el disco De la misma manera Un sí. tiempo donde se grababa Sin máquinas que pudieran hacer Que un tipo que no tocaba también no, toque claro. perfecto entonces ahí había, y además había mucho músico de conservatorio, mucho músico uh -huh. que venía de la música clásica y que se sumaba al tango y cuando sí, sí. ese tipo aparecía le daba un brillo, sí, un vuelo, sí, sí. y después no, estaban los intuitivos, ¿no? qué sé yo, Troilo, un intuitivo, un qué sé yo, no, no, no se sabe claro. dónde había tanta magia. ¿Te acordás Gustavo cuando vos así mencionabas lo de Mozanini, los mandatos sí, de claro. Contrastando con este momento de resurgimiento de lo que está típico, cuando subía, yo me acuerdo cuando lo escuchamos a Lini tocando con, con Spinetta, en sí. el Gonapat, lo chiflaban, subían un batonillo y lo chiflaban, porque había sí, claro. todavía una especie de antinomio entre rock y tango muy sí. grande. Las golondrinas eh, de Plaza de Mayo, Exacto, ese sí, es el jardín de los presentes también. Sí, claro este y el y, y el bandoñón es como que era un infiltrado ahí me acuerdo que el flaco tenía que pedir que bueno que escuchen que, no, que pues, sí como diciendo yo soy el garante claro, claro. de esta historia claro. por favor este sonido es nuestro nos representa y fíjate vos el papá del flaco cantante de tangos exacto eh, sí, sí. de algún lado vienen todas esas esas historias cuando él graba Grisel con con Fito es como que parece que cierra una una historia claro. decía que cantaba tango con en la la la Con la escoba, con la escoba en el patio de su casa, escuchando al viejo por Radio El Mundo. Y entonces hay un cierre de ese círculo que nos lleva siempre al mismo lugar. al empedrado, a ese formato gris, esa escenografía porteña. mezcla de fusión de cemento con con este. con alquitrán, uh -huh. esa cosa extraña, uh -huh. que en el tango tiene una, qué sé yo, una representativa. un DNI. Tal cual. En el tango tiene un DNI. Vamos a seguir escuchando a Gustavo Mossi de su trabajo estuario eh, decía cierra un tríptico o una trilogía uh -huh. eh, muy particular y en eso sí. que, que, que queda envuelto en esos tres discos bueno son tres discos instrumentales que vienen después de, de, del Murgón del disco que había hecho con el Murgón de, de Carnavales Porteños eh, Carnavales Porteños fue como un, un un acercamiento a la murga del barrio, a los mocosos sí. de Iniers, un reencuentro con, con con aquellas murgas de la infancia Después de un largo periodo de trabajo junto con ellos, codo a codo, este, hice tres discos instrumentales. El primero, Los ojos de la noche, de un carácter más intimista, con formaciones instrumentales más pequeñas eh matiné un disco muy marcado por por las giras que hice posteriormente con con agrupaciones este de, de, de Austria y, y de Holanda y este y se fue ahí forjando como un sonido este y ahí se formó la orquesta matiné que fue creciendo y, y este quizás es el más tanguero de los tres uh -huh. de, de ese tríptico eh pero bueno sin duda eh uno puede escuchar casi como una especie de, hay como una historia que se cuenta a través de esos tres discos. Uh -huh. Está presentando su nuevo trabajo discográfico, se llama Gustavo Mossi, Estuario. Hablando fuera de micrófono, haciendo como siempre decimos el mejor programa, ¿no? Es el que no, el que no sale al aire, Bien, no cabe ninguna duda. Este, hablando de carnaval, hablando de, de murgas, hablando de resurgimiento de esta costumbre que podríamos decir es parte del folclore de, de la ciudad de Buenos Aires, no cabe ninguna duda, que nació para poder decir una vez al año en esa fiesta pagana las cosas que uno no podía andar diciendo por la calle. Era como que había permiso para... ¿No? Sin que este, viniera este, ningún señor de uniforme a decirnos algo eh, O por lo menos así nació la cosa Estamos hablando de fines del siglo XIX Principios de, del siglo XX eh, ¿Cómo es el, el, el, a ver, la relación entre dos murgas tan distintas Y dos carnavales tan distintos Como el de Montevideo y el de Buenos Aires? Uh -huh. Sí, son muy distintos bien, Como bien vos decís, si bien hay una especie de mística común en en, sí. en, en en en la salida en salir este a, a recorrer tablados a recorrer corzos acá uh -huh. este hay rítmicas muy diferentes allí lo afro está muy presente tanto en la murga como en el candombe, es decir tanto sí. en las agrupaciones este negras este como en las agrupaciones de blanco digamos sí. en la murga que este está que en donde protagoniza la rítmica el platillo el redoblante y el bombo eh Eh, tiene la influencia muy marcada de, de la música negra eh, y, y ni hablar de las comparsas donde el candombe es protagonista este, y uno puede disfrutar, por ejemplo, de las llamadas y esas agrupaciones de, de tambores impresionantes que hacen temblar el piso. Sí, claro. Este aquí es el bombo con platillo. Que es un invento eh, nuestro, o es un sí, sí es una adaptación. El bombo de con platillo con el platillo exacto. incorporado, que hay que saberlo tocar, porque es tocar sí, sí, dos sí, instrumentos sí. al mismo tiempo, este es casi una cosa nacida en Aquí en Buenos Aires. Y que sintetiza muchísimas rítmicas, ¿no? claro. porque uno en, en el bombo con platillo escucha la milonga, escucha la influencia italiana, este, que después se traduce en el baile, en esa forma de baile que es absolutamente de Buenos Aires, que no es de ningún otro lado, la forma digo, de baile de la murga. Eh, y yo me acuerdo que en algunos momentos hicimos juntadas de murgas uruguayas Y, y Murgas de Buenos Aires. Eh, en algún momento cruzamos el, el, este, a la otra orilla con un seleccionado de, de murgueros, uh -huh. murgueros de Saavedra, de Liniers, de, de Almagro, de Palermo, eh, cuando, cuando yo estaba este, trabajando con el Murgón, con el grupo que se llamaba El Murgón y con uh -huh. los Mocosos Liniers. Y en esas juntadas aparecían cosas increíbles porque se armaban tremendas zapadas, este, tremendos encuentros, de, este, me acuerdo este, en, en los clubes donde ensayaban los curtidores de hongos y antes de las salidas a los tablados juntos. Este, que a veces terminaban también en grandes discusiones y llamando varios taxis para llevarme, <risa> <risa> porque empezaban con el tema de cuál murga era mejor o cuál era la verdadera murga esas discusiones este, y in inevitables que aparecían sí. a veces. Ellos tienen Pero... una suerte de teatralidad que nosotros no tenemos a través de formaciones que respetan Este, no sé, cantidad de voces, estilos, sí, este, sí. coloraturas sí. y nosotros somos más de esa suerte de desfile o uh -huh. baile sí. de que es una especie de desorden organizado este, que en algunos casos tiene casi una especie de, de, de, de armado muy, muy carioca uh -huh. como el, ese guaychú que nació cuando se moría el, el carnaval de Buenos Aires producto del no de la dictadura Uh -huh. eh, no, no, no es casual, ¿no? Esas cosas... Sí. Apareció un carnaval turístico, si se quiere, uh -huh. y se murió el de verdad. No solamente el de Buenos Aires, sino también el de Lincoln, que era un carnaval muy, muy propio, con esas gigantografías hechas con papel y engrudo, claro. que venían claro. de un Tano que era este, uno de los hombres más importantes en la utilería del Colón, que uh -huh. afincado en Lincoln, creó esa... Esa, esa dinámica que era la de la formación de carrozas con, con personajes gigantes y resulta Ajá. que Lincoln terminó haciendo un, un carnaval muy politizado uh -huh. y lo barrieron, claro, imagínate, Ajá. a partir de marzo del 76 y la creación, eh, o por lo menos la profundización del espectáculo en Gualeguaychú tiene que ver con la muerte del Río de la Plata. Impresionante este... ¿Vos sabés que ahora que decías ese, le hablabas de esos carnavales sí. tan, tan ricos, tan exuberantes? Eh, me acordaba que acá unas cuadras de esta radio, sí. en, en, en Balcarce, Chile. Hicimos con Sergio Renán la reconstrucción de un carnaval de época del 27 del 30. Claro, es un libro de Bioy. Eso, el sueño de los egipcios. Claro, sí señor, este. que era un carnaval de Saavedra, según el libro. Según el libro. Según el libro. Según el libro. Según el libro. Claro. claro, exactamente. Este. La primera este. escena, así arranca la película. Exacto, que fue aparte la escena que, que a Renán le postergó muchas veces la, la posibilidad de filmar esa película, porque el costo de, de, de esa escena era enorme, tanto económico como logístico. Sí. Me acuerdo que fueron tres noches de filmación eh acá acá en Chile era impresionante porque la reconstrucción era muy literal. Es perfecta. Sí, una sí, reconstrucción es de un viaje del carnaval del 27. Ah, y cuando bajaron acá porque yo quería que este en esa reconstrucción que quienes bailaban no fueran extras, que fueran murgueros, claro. porque aunque tuviesen la este el vestuario, este y de de las murgas del 27, que en realidad eran agrupaciones este por ahí orfiones, agrupaciones italianas, agrupaciones claro. tradicionalistas el movimiento, yo creía que el movimiento de quienes están acostumbrados a ocupar la calle, este, de los propios murgueros, iba a darle una energía a esa sí, escena sí, diferente, tal cual. Real, de carne y hueso. entonces cuando ellos llegaron, que eran cerca de 400 murgueros, más mil extras, todos vestidos de época, acá este, acá un par de cuadras, fue muy impresionante porque creo que lo que contuvo, lo que ordenó la filmación fue entrar en ese en eh, esa atmósfera mágica de, de, de las ornamentaciones, de luces, de este. entonces era genial porque por ejemplo entre escena y escena por ahí se iban a descansar, entonces yo, yo me tenía que ir, cuando teníamos que filmar de vuelta a los bares de la zona, y encontraba al oso Carolina tomando cerveza, este, le tenía que decir, bueno muchacho, de ahí se levantaban, se ponían el disfraz y se volvían a firmar, pero fue lo, lo, lo fueron tres noches de filmación en el libro El Señor de los Suérez, eran tres noches de carnaval en la después las cuales Gauna, el protagonista, no sé si te acuerdas, claro, sí. aparece borracho y con la, con la certeza que había atravesado algo fundamental, este, eh, que había podido como acceder a algo fundamental de su vida, sin saber muy bien de qué se trataba. Y acá fueron tres noches de filmación también este, mágicas, y que están ahí, bueno, quedan registradas en esa película tan maravillosa que hace Sergio sobre ese libro increíble sí, sí, sí, sí, sí. bueno, eh, ves si nos estás escuchando como es absolutamente imprescindible recorrer, aunque sea rápidamente la historia de, de un artista, porque fíjate cuántas cosas en pocos minutos han aparecido que tienen que ver con tu vida y que uno no cabe, ya a esta altura uno no tiene ninguna duda que de alguna manera están condimentando o en gotitas o, o a torrentes parte de, de tu último material, o del anterior, digamos, todo eso, no cabe ninguna duda que está presente a la hora de, del armado. Por eso la necesidad, como te decimos siempre, vos recordás o, o descubrís, depende de cómo estés parado frente a esta historia, que es la de Gustavo Mossi, a, a este musicazo. Así que seguimos recorriendo, a través de su palabra, su historia, y a través de su sonido, su presente. <risa> 31 minutos, ya pasaron del nuevo día, te reitero el pronóstico del tiempo, habla de frío y de lluvias para el sábado por la mañana recién va a mejorar la cosa a primera hora de la tarde, después probabilidad de lluvias para el próximo lunes, pero esencialmente mucho frío con máximas que van a andar rondando los 9 y los 10 grados. siempre le preguntamos a a los artistas que llegan con con nuevo disco, bueno, ya está, lo tenemos en la mano, es nuestra nueva carta de presentación. ¿Cómo sigue la cosa? ¿Viste cómo es? Sí, cada, cada disco es un punto de llegada y a su vez es un punto de partida, está muy bien. Este, porque es terminar un montón de cosas, empezar otras, tal cual, es así. Eh y y ya en realidad cuando estaba terminando el disco estaba empezando a pensar en el próximo, porque aparte este si no se hace muy duro este sí. el vacío claro. este, después de, aparte hay muchos años de trabajo en este en este disco es un disco que junta temas este reúne temas De, de, distintas, este, de distintos momentos a partir de do, del 2006, esto que te acá, que salió Matiné, eh, y que están vinculados a veces a distintos proyectos. Hay algunos temas que están vinculados a, a un ajedrez viviente que hacíamos, Tanguero, este que están escritos especialmente, hay otros temas que están hechos para un espectáculo de circo y música y tango, hay otros que están hechos para una película de animación este, que se llama Anima Buenos Aires, en la que participé junto justamente con Rodolfo Medero por María Verónica Ramírez, este, en la que estuvieron nada menos que Caloy, Nine, este, los hermanos, este y Jaure y este, una película de animación a la antigua, una película sí. que, que reunió aparte tipos como, como Nine o Caloy, que tienen, tenían un, un gran rigor en todo su trabajo y que aparte no habían, no se habían metido con la animación, por lo tanto este, esto lo encararon con una seriedad enorme. Y, y se edana ahí cuatro historias, cuatro historias de Buenos Aires con cuatro miradas y cuatro estéticas diferentes que conforman una unidad este muy poéticas y y y que aparte por ejemplo, bueno, en el caso de Caloy aparece todo el, el universo, sí. este fantástico de Carlos este, en movimiento o, o de Nine con su virtuosismo dibujando un, un, un, un corto en blanco y negro este, y realmente fue una, un, un trabajo muy estimulante y muy motivador para mí que hizo que aparte aparecieran sonidos nuevos cosas que por ahí este, de otro modo no hubieran aparecido a través de la motivación de la imagen y, de, y del intercambio por lo tanto eso también dispara hacia otros este, posibles proyectos que están vinculados a una especie de sinfonismo popular, digamos, por decirlo de algún modo, cosa que a mí me gusta mucho. Este, a mí me gusta mucho la música sí. de ciertos eh, compositores para cine, Caso de Nino Rota, mm. este, de, y, y eso creo que está muy presente en general en lo que yo hago, donde hay una mezcla de clima festivo y, este, y evocativo al mismo tiempo. Uh -huh. eh, y esta formación orquestal que empieza con la que empiezo a trabajar en este disco, también está influenciada por ese trabajo de, de la película este, que se estrenó el año pasado, es un trabajo reciente y que se, sin duda abre hacia adelante como un, una nueva posibilidad este, tímbrica, una nueva posibilidad expresiva. Mm. A esta altura del partido uno ya, creo que la discusión sobre... Eh, la música de Buenos Aires, ¿no? como intentaba plantear Astor frente a, o a tango, sí, tango, no, bueno muchachos, hablemos de música de Buenos Aires, aunque uno este, la, la, la incorpora y la abraza como, como una expresión tanguera, eh, que no es más que marcar la, la, la misma diferencia que marcó Troilo, Pugliese, Salgan, Disarli, o, o, o cualquiera de ellos con La Guardia Vieja, con, uh -huh. con, con Mafia, con cualquiera de ellos. Hay un sonido que es distinto en los 40 que en el 20 y hay un sonido que es distinto en los 60 o los 70 que en los 40. Pero bueno, nada, parece que esa revolución por ahí fue un poco más acelerada, más profunda y se la rechazó. Yo, a mí me pasa que cuando escucho cualquier cosa, tristeza de un doble A de... ...de Piazzolla o, o bebé tocado por, por la orquesta de Troilo... O, ...o escucho estos sonidos, cierro los ojos y estoy en mi lugar... ¿no? Uh -huh. ...yo te decía, uh -huh. mi adolescencia es Vicente López... ...mi infancia es este, Castro Barros, entre Inclan y Salcedo... ...si yo, si esa música a mí me lleva al empedrado de Castro Barros... ...y cuando voy hacia Inclan me encuentro con el bar del barrio... ...o cuando voy a Salcedo me encuentro con el almacén de la esquina... Ya está. Claro, eh, no importa. Ya está. Eso es lo que hemos recuperado con con este Tango siglo XXI con los sonidos de la música rioplatense siglo XXI que estaban medio ahí en los 90 peleando este por por por tener su lugarcito y que hoy bueno, ya está plantó bandera. Sí, sí tal cual. Decía es este no, no me acordaba de de proyectos como el de Opa, como el claro. de este Raíces, este, toda esta gente Eh, y, y sí, yo creo que en este momento lo que, lo que sucede interesante es que hay una, una gran cantidad de abordajes posibles del género uh -huh. y que aparte empieza a estar asociado nuevamente con lo cotidiano, es decir, hay toda una generación nueva de instrumentistas que, para los que el tango es una posibilidad expresiva a través de la cual hablan de lo que les sucede sí. en su cotidianeidad. O sea que no se trata de un género evocativo necesariamente, no sino bueno, el último... Trabajo discográfico de la Fernández Fierro es romper con toda su historia anterior y salir sin red a... Esto somos sí, ahora, ¿no? sí, bueno. Y uno encuentra por ahí este, la Fernández Fierro y encuentra también el trabajo del Almagro Tango Club, no, con bandoneanistas como Lautaro Greco, Emiliano Greco, este, la gente que está tocando allí que es de un refinamiento increíble, o... o o abordajes desde la canción, este, con músicos que vienen desde el rock y que, y que entran al tango, uh -huh. y nada, todo esto, como decís, me parece que configura un, un, un, un color, un sonido propio de Buenos Aires, más allá de las etiquetas, más allá de las definiciones. Sí, ¿no? hemos terminado con esa, yo creo que hace un rato largo, con esa... ...con esa estupidez del sonido Forexport... De, ...de estar tocando, ¿no?... ...como cuando se tocaba uh -huh. una samba... ...y había que disfrazarse de gaucho... Y, ...y con un par de boleadoras salir a escena... ...el tango tenía esa cosa, ¿no?... ...de ese tango avalentinado, ¿no?... Uh -huh. ...si querés, que sí. este, bailado de una forma... ...extraña, rara... ...nada se tocaba... ...como lo tocaban los hombres de carne y hueso... Uh -huh. ...y no bailaban como se bailaba en la milonga... ...hoy me da la sensación que... ...todo es más real... Sí, sí. Y bueno, y todo igual dialoga, ¿no? Porque los espectáculos llamados turísticos eh, contienen muchas veces grandes instrumentistas que tienen sus propios proyectos y que amplían la frontera del género a través de sus, sí. de sus proyectos. Pero resulta que cuando viene el turista, en su mayoría, pregunta, ¿dónde, dónde hay una milonga? Claro. ¿No? Sí, sí. Y aparece en el Sunderland, aparece en, sí, claro. qué sé yo, en cualquiera de los lugares de la ciudad de Buenos Aires que todavía... Este, tienen anclaje con el pasado, porque quieren ver cómo baila este, la señora que vive a la vuelta del club. Sí, sí, tal cual. Y sí, cómo toca cual, el banderionista sí. del barrio, cómo toca eh, el, el tipo que, que llega ahí desde otro lugar, ¿no? Que armó una movida para que vos la compres y la... Que, que a veces tiene una calidad enorme, ¿no? Porque hay, hay espectáculos que son... Sí, sí, brillante el busca justamente esto, lo, lo genuino, lo, lo genuino. Historia, Sí, Robert Duval diciendo cosas. que iba a bailar a sí. llevame a cualquier lugar donde, donde yo encuentre gente, el otro día este con, con Marisa Monte fuimos a una mira. melonga este porque vino a tocar sí, este, claro. y, y, y y como trabajé con ella en este haciendo desarreglos de un de un tema este cuando tocaron en el, el Gran Rex me invitó a participar y a tocar con ella cuando terminamos el el segundo de los conciertos nos fuimos al mira Este, un miércoles a la noche este, y... <risa> un miércoles a la noche sí, sí, Buenos sí. Aires es como una pista, te unidad. digo, increíble estaban ahí bailando Copelo estaban bailando, estaba Aurora Luis o sea, había grandes bailarines una pista muy exigente <risa> así todo, Marisa Montes se animó y estuvo allí bailando en la pista del Villa Malcom me oh. parece una especie de hito histórico sí, claro, claro no, además, es, bueno, ya esta altura es un templo ¿no? que sobrevive este, y que quizá... ya instalado, como decíamos, el Sunderland en, en Saavedra o qué sé yo, eh, hay como un recorrido que uno tiene esos 6, 7, 8 lugares uh -huh. que, uh -huh. que uno entra, cierra los ojos y, y hay cosas, olores, sonidos que nos devuelven a nosotros, por lo menos a nuestra infancia, al principio de los 60, uh -huh. cuando todavía todo aquello seguía en pie uh -huh. y, y los carnavales este agarrabas el diario y salías la tabla de posiciones... ...de las ventas día por día de las entradas... O sea, ...algo que uno 50, lo cuenta hoy... ...y te dicen, ¿qué? Claro. Sí, claro, acá fueron... ...20.000 personas, uh -huh. no sé... ...San Lorenzo, teléfonos, Vélez... ...comunicaciones... Uh -huh. ...bueno, y acá fueron 50.000... ...y es una movida que... ...que era muy, muy, muy extraña... ...porque en un mismo lugar tocaba... Eh, ...en distintos lugares uh -huh. de, de comunicaciones... Panele. ...Troy Serrat, Este, Palito Ortega y la joven guardia. ¿Qué sé yo? Sí, sí, sí. Y eso combinaba... Convivía... Vos recién hablabas fuera de, de aire sí. del Club Norting, ¿no? Sí, ciudadela. Claro, ciudadela. Yo vivía a una escuadra del Club Norting, en una casa este, Una casa grande, sí. junto con mis tíos, y me acuerdo que en el patio se bailaba, los mayores bailaban tango, ponían con un tocadisco, un, este, un combinado, sí, mejor dicho, claro, un combinado. Tango, y arriba en la terraza mis primos bailaban twist. Claro. Entonces era genial, porque había varias pistas, varios DJs... Este, bueno, porque eres, copiábamos la, la, la, la, la idiosincrasia del club, ¿no? Es, El club tal. te ofrecía, te ofrecía todo, eso todo eso al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Y un grupo que tocaba folclore en, en algún gimnasio, todo eso convivía al mismo tiempo. Y los chicos vienen agarraditos de la mano porque se perdían en cualquier momento, te lo llevaba la marea humana. Bueno, uh -huh. todo eso... ¿Qué sé yo? No, no se perdió por casualidad, hubo un trabajo perfecto de la dictadura para, para llevárselo y, uh -huh. y bueno, qué sé yo, nos estamos poniendo de pie, sacándonos el polvo de los escombros y volviendo, volviendo de a poco. Estás escuchando a Gustavo Mossi, estás escuchando a la Orquesta Matiné, estás escuchando Estuario. 7.50 en Twitter Twitter.com barra AM750 7.50 en Twitter Twitter.com barra Radio AM750 Más Aire Estamos hablando con Gustavo ya en el cierre de esta nota eh, para preguntarte, eh, vos sos un, un artista de, yo creo que de una muy buena discografía, eh, cuantitativa y cualitativamente, digo, no hay muchos este, intérpretes que, que lleguen tanto, tanto al disco porque para nosotros es un documento uh -huh. y nos encontramos con uh -huh. muchos artistas de 15 años, pero 15 años de escenarios y dos discos, uh -huh. ¿no? o, o tres discos. Y todas esas canciones... No, esa... Yo te escuché en tal... Siempre, nunca la grabé... Pero era una versión bárbara... Sí, podría serla... Digo... Vos llegaste... Muchas veces al disco por ahí... No sé si... ¿Sí? Todas las soñadas... Pero... Pero es un número... Interesante... Y, y... Y básicamente... Eh... Lo hiciste con una calidad... Yo creo que ascendente... El tema es... Cómo... Cuánto cuesta que esto suene donde tiene que sonar... Porque eso es un tipo que grabó mucho y que uh -huh. por ahí, estoy seguro, le preguntaba a mi vieja y me dice, ¿quién es Gustavo Mossi? ¿No? Aunque yo pueda conocer tu historia desde mía para abajo, uh -huh. mi vieja me va a preguntar. Y los sonidos seguramente a ella la llevan al mismo lugar que a mí, al no mismo problema. barrio, al mismo lugar. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuánto cuesta que esto suene donde tiene que sonar? Bueno, va sonando yo creo donde tiene que sonar. Decir, yo no... no, no No, no siento resentimiento por, por, este, por tener menos, más difusión. En realidad, el, el disco sale cuando siento que el disco está, está, ya, está ya listo. Ya tiene que este, y, y uno va, o sea, un poco quizás esto que te contaba antes de mí, este, uh -huh. uno va trabajando y construyendo también este, eh, es, esos espacios de encuentro con el público. Entonces, eh, para mí lo, lo importante es que el disco pueda perdurar a lo largo uh -huh. del tiempo que yo pueda estar convencido sí. este, y bueno ésta mía mí es un gran ejemplo que uno quisiera decir bueno mira mira todos los discos que tengo de mía acá arriba de la mesa para contarte todo lo que vi uh -huh. arriba sí, del sí, escenario sí. y no no los tengo pero sí era una ceremonia exacto. ir a verlos, exacto este y aparte a mí el formato disco álbum me encanta o sea sí. eh, es, es algo que Eh, como productor, aparte como trabajé mucho produciendo discos y produciendo otros artistas me apasiona el pensar qué historia va a contar ese disco cuál es la sonoridad de ese disco eh, qué temas son los que pueden estar incluidos y cuáles son los temas que hay que esperar a otro momento para, para grabarlos este. entonces a mí la lógica del álbum es una lógica uh -huh. que me, me apasiona sí, desde, desde el arte de tapa hasta, hasta el sonido exacto eh, A pe y a pesar de que, bueno, en general uno se, se vuelve a escuchar música ahora a partir de internet este, por track, por un tema, ¿no? como pasó en algún momento con los singles, con los discos sí, simples, sí, claro. este. Eh, sigue estando de todos modos me parece presente esta lógica de eh, varios temas ilvanados como para reflejar un momento determinado de un artista eh, sigue estando presente la lógica de, del álbum, del disco uh -huh. este, esto es algo que a mi me, me gusta quizás las llegadas a, a, a la concreción de un disco tienen que ver con, bueno, con el, en el caso mío con el momento en que yo siento que hay una cantidad de temas que terminan cerrando un, un determinado sonido, un determinado, una determinada historia uh -huh. eh, así que bueno lo que cuesta este yo por ejemplo para mí esta charla y este encuentro acá en, este, con vos y en esta radio y con tus oyentes este ya me justifica el trabajo de, de bueno, estamos de... intentando desde hasta desde un lugar generacional nuestra generación lo hemos dicho en más, de una, en más de una oportunidad tiene puentes con el pasado y no sucedió tanto con las generaciones que vinieron después donde se rompieron algunas eh algunos eslabones de la cadena, nosotros teníamos un, teníamos nuestra música de pertenencia, no la que nos referenciaba generacionalmente, pero mirábamos hacia atrás y podíamos hablar perfectamente de qué sí. era eso que sirvaba el viejo, eso que oh, es inspiración, mira, está sirvando de inspiración de Rubik, sí. lo tocaba por con los arreglos de Piazzolla, en la Orquesta de Troilo, ¿de dónde venía eso? y porque uno agarraba el disco Leían la contratapa, y al mismo tiempo leía For Sale de los Beatles, qué sé yo. Era exactamente sí. lo mismo. Una te pertenecía, la otra te referenciaba eh, en cuanto a tu geografía, tu historia, tu ADN, digamos. Y eso en algún punto se cortó, vaya uno a... No es que no sabe por qué, hay muchas explicaciones para las cosas que nos han pasado, pero culturalmente se, se rompió esa, uh -huh. esa cadena que nos unía con nuestros viejos. Uh -huh. Y... Y en esto sumamos, por supuesto, a, a, a tu música. Eh, a ver, hay como un mundo de falsas opciones para los pibes, siempre lo decimos. Yo te digo, mira, tengo estos... Elegí entre estos diez, pero resulta que te estoy ocultando otros mil. ¿no? Entonces, uh -huh. si yo pudiera elegir entre los mil que existen, ¿no? entre ellos uh -huh. Gustavo Mossi, el tipo va a decir, ¿esto qué es? Que no lo escuché nunca. Y por ahí pego el salto. ¿no? o como los chicos descubren en una armonía vocal de los Beatles uy mirá, y vos decís ah, eso hace 40 años uh -huh. o sea, no, no hay nada nuevo esto está hecho, está inventado en su momento y está para que vos lo uses pero no está al alcance de, de su mano uh -huh. eh, por eso ese, este mundo de falsas opciones es complicado ¿no? Eh, yo no digo que terminemos con el reggaetón digo, agreguémosle al reggaetón todo lo demás y que conviva el reggaetón Con todos, con absolutamente sí, sí, sí, sí. todos, con sí. Led Zeppelin, con Piazzolla, con Garralde y, y con Pugliese, qué sé yo. Bueno, ahí está la música. Así ahí que, va. en ese sentido, este, el hecho de poder contar con, con tu disco, bueno, no llena de alegría porque lo podemos... Pero podemos a ver, eh, programar sin pedir permiso, que es lo que sucede con, con la música que no está en las listas. Programar sin pedir permiso. Sí, este. Fantástico, fantástico. Idea, esta hacer, es la idea. Tener este, que, que puedas tener un programa donde no pidas permiso. Donde <risa> no hay que pedir permiso, donde el único... Eh, a ver, eh, el ticket que hay que pagar es que sea bueno, que haya okay. detrás de eso un... Okay. Este algo que antes te te identificaba, faltaría acá discoscultura ¿no? Para para, para, para, <risa> para volver a, para volver atrás. No, no, bueno, esto eso. es lo que es, esto es lo que es la música. Había unas cabinas, había en eh, el claro, palacio disquerías, por la supuesto, bisquería. claro. Donde vos te metías a escuchar el del vinilo. Pero la disquería del barrio era una institución y vos pasabas y por monedas te llevabas un simple y te llevabas a tu casa un un pedazo de de Serrat, un pedazo de de Arcoíris, de sí. en un simple. Y bueno, eso era un aporte bárbaro para, para ese núcleo familiar, mm -hmm. eran sonidos, era sí, claro. poesía, bueno. Y la cantidad de veces que uno escucha es simple, ¿no? Uno pasa escuchando, <risas> salpicando, muy, muy, es muy distinto la forma de escuchar. Sí, ¿verdad? claro, sí, claro, y el cuidado que había que tener para que eso se mantenga más o menos intacto, ¿no?, en el tiempo. Gustavo, gracias por haber venido, agradecemos muchísimo la charla, yo supongo que a los oyentes les pasa exactamente lo mismo. Y para el que no te conocía, el gusto de conocerte. Y para el que ya te tenía, el gusto de, de reencontrarse con vos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias por, por, por haber venido. ¿eh? Un gran abrazo. Gracias.